Me parece que los datos son concretos. Nosotros este hoy vamos a tener probablemente eh, el índice de inflación. Eh, se está previendo, lo prevén las eh, privadas, pero lo va a decir el INDEC, que estamos entre un 4 y un 5 para este mes y el mes siguiente. ya realmente hay una depreciación de los ingresos. Ahora, si se supone que la gente con 30 pesos este puede comer Eh, me parece que estamos viviendo en otro país. Ese es un dato de la realidad. El problema más serio de Argentina que es, la, es que la pobreza viene sostenida. Por algo hace 17 años tenemos emergencia alimentaria. A nosotros nos está diciendo la FAO que Argentina tiene uno de los problemas alimentarios más importantes. Primero está Venezuela, después está Argentina. Entonces, hay datos concretos de la realidad que nos tienen que hacer postergar algunas otras decisiones y abordar este tema seriamente. Digo, si ahora, diputado, ¿usted hubiera preferido desde su bloque que esto hubiera salido por decreto y no que tuviera tratamiento parlamentario para que más rápidamente fuera respuesta hacia la crisis social? Nosotros, cuando el doctor Lavaña en la semana siguiente a la PASO eh, pidió la emergencia alimentaria, dio una serie de pautas que hacían a ah, la posibilidad de ejecutar determinadas políticas que no se ejecutan. En principio hablábamos de que se incremente la ración, el precio de la ración. ya o sea, no se podía estar comiendo con 27 pesos. El gobierno lo pasó a 29, 30, no se sabe muy bien cuál es la cifra. La verdad es que nosotros tenemos un andamiaje legislativo muy bueno para abordar este tema. Nosotros tenemos la 27.524, que es una ley que rige desde el año 2002, que establece un programa de nutrición y alimentación para los argentinos. Y debería haber un monitoreo constante, y deberían haber otros programas. Mire, yo les comento algo. En Estados Unidos, el tema de la alimentación de los Estados, ante el Ministerio de Agricultura, ¿sabe cuánto del presupuesto invierte Estados Unidos desde el Ministerio de Agricultura en alimentación? De 70%. Entonces... No pensemos que eh, debemos tomar el tema como que vamos a compararnos con países africanos. Me encantaría que pudiéramos compararnos con un país del primer mundo y decir vamos a invertir en la alimentación de los argentinos el 70% de lo que se produce en la Argentina. Este, me parece que el tema es muy serio y hay que tomarlo con seriedad. Hay que olvidarse de que eh, se puede estar manipulándolo políticamente o se puede eh, encajonar el hambre de la gente en una protesta callefe. el, el calleja. Porque hay muchos más argentinos que no están en la calle, que están con, con problemas alimentarios. ¿El gobierno recupera en términos electorales con este proyecto de ley y con algún consenso que se ve con la oposición? No lo sé ni me interesa. Yo creo que esto no entra en el marco del análisis electoral. Entra en el marco del análisis de un proceso de pobreza que se ha incrementado.